Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7, Top 7. You know, tú sabes. Recursos de amparo contra las trabas para la compra de dólares. Uno lo presentó un jubilado de Mar del Plata, el otro, una mujer de Córdoba, pero que vive en Londres. Son los primeros planteos judiciales contra las restricciones a la compra de divisas. Mariloche, tercer día sin gas. El caño que dejó sin gas a 140.000 personas ya fue reparado, pero el servicio volvería en dos días. La mayoría de las actividades siguen suspendidas. Hay cortes de luz en algunos barrios. Y en Egipto, Osni Mubarak fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 800 manifestantes durante aquella rebelión que llevó a su renuncia en febrero de 2011. Se aprobó la reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires. Actualizó el valor fiscal de los campos y se aumentó el impuesto inmobiliario rural. Productores agropecuarios anunciaron un paro de nueve días. Declaró ante la justicia la hija de Ebe de Bonafini, quien negó los cargos por el supuesto desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. De todas maneras, el juez Norberto Yarvide decidió imputarla por asociación ilícita. Cacerolazos y bocinazos en algunos barrios de la capital. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales. Fue contra la inseguridad, la corrupción y por la libre venta de dólares. Hubo protestas en Belgrano, Las Cañitas, Recoleta y Palermo. La selección y Messi brillaron. El equipo de Sabera goleó 4-0 a Ecuador en el Monumental. Los goles fueron de Agüero, Messi, Higuaín y de María. En el festejo de su gol, la Pulga confirmó que será papá. Seguimos con más You Know. Eh, importantes las noticias, muy pero muy importantes, la verdad que ha pasado de todo. ¿eh? ¿Sigue Carlos ahí? Sigo, sigo acá, sigo acá. Muy Estoy bien. esperando pacientemente. La, las ha escuchado bien. Las Esperando noticias. el premio, ¿viste? <risa> claro, que no, en producción no, que, que de ahora. la <risa> Bueno, de regalo le vamos a mandar un disco autografiado de la gancha 2, porque va a salir el 2 ahora, ah, ¿eh? salir, ¿no? y uno Qué Y bien. uno dos. Bueno, eh. Algo importante que la verdad que nos afecta a todos, no solamente. Seguramente a usted le va a afectar esto, porque es un tipo burgués y seguramente le ha tocado el bolsillo. Y usted seguramente es de Recoleta o Renote de Belgrano, ¿eh? que salieron todos ayer, un cacerolazo. Y vos que la verdad me parece perfecto, es una medida que me encanta. Es una y además que me le encanta. pegaron a los periodistas de 678. Eso también le encanta. ¿También? No, no, eso no. Ah, no. <risa> eso no mucho, pero todo lo que sean reclamos y de este tipo de manera me parecen excelentes. No. Están tan Yo estoy medio veredores. no de la vereda de enfrente, pero estoy en la calle. Ah. Sí, yo también. <risa> en, en esta en eh, particular, en la calle. En este, en este caso fueron, digamos, grupos supuestamente de vecinos de, de Capital Federal, concentrados en la zona norte, en la zona de Colegiales, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, un poco también en... Eh, en, en casa tuvo cerca. En, en, en Palermo. Había. había un par de... de en quisieras. Palermo, el caballito... Se encontraron en el caballito y juramento? Se sí, juntaron y su, se convocaron a través de, la, de las redes sociales uh -huh. y la, las consignas eran de, de todo un poco en realidad. Empezaron, a ma, empezaron con manifestarse en contra de las restricciones para la compra de dólares. Uh -huh. claro. A eso después le sumaron que, que eh, supuestamente el gobierno es corrupto. Después a eso le sumaron el, la inseguridad, de inseguridad jurídica. Sí, sí, sí, después a eso le sumaron... Eh, El impuesto, el impuestazo al campo, porque uh -huh. también a lo, los de Barrio Norte tienen claro, campos. Claro. No te deja comprar Hilux. No te deja comprar soja. <risa> eh, y, y como que terminó siendo una especie de, de, de cambalache, de protestas. Y sin... no todos estaban en la calle, mucho había desde el balcón, agitando ah, imagínate, cacerola imagínate. y... Sí. y... O Woke, que, viste que no, ahora hay, hay walk ahora también. Sí. también El por... tema es que la Essen no tiene buena caja de resonancia, ¿entendés? Entonces no <ríe> se escuchaba muy fuerte. El no problema sé. de la Essen es que es medio pesada para salir a la calle. Sí, no, sí. qui quizás lo que dice, lo que dice Fede es verdad. O sea, no salieron con una propuesta, digamos, con un con una temática de decir, che, vamos a protestar por esto. Y eh, dijimos, vamos a protestar, vamos a crear, y se compara, Una protesta ¿no? supuestamente antigobierno digamos. Claro. claro. Eh, no, no se entraba en ningún reclamo en particular y supuestamente en todos en general, pero es como que... Es, es, la verdad es que es raro, o sea, hay una protesta porque no me dejan comprar dólares. Claro. Es medio... Ahí, bueno, que había bueno, otras medias. Aparte, o, con, otra, convengamos que... Para el, eh, eh, mismo también el... El valor simbólico que tiene Lo que fueron los cacerolazos en claro, 2001 se y, eh, eh, no tiene nada que ver Con, con lo que fueron estas últimas es que protestas. me parece que eh, el, Muchos hablaban de que nadie entendió nada Claramente Básicamente. Que Toda esta gente que salió no, no entendieron nada de que se trató el 2001 <risa> Pero, qué sé yo, no sé En esta en particular a, Hay algo así que, que es lo que vamos a repudiar Es lo del eh, La golpiza Por supuesto ah, es, no, es repudiable pero... que hayan agredido a, a los periodistas del 678 También le podrían haber pegado a lo de TN o Por sea, eso claro, es repudiable claro. que hayan pegado A cualquiera, cualquiera, sea de 678 De TN, sea macrista Sea cristinista, sea de lo quien sea Sea de la Freeway, o sea de donde sea Es claro, repudiable que claro. golpeen a cualquier Persona, básicamente Sí, sí, sí Además, las viejas pitucas, vos veías cómo le pegaban. ¿Eh? Eran terribles, eran lobas en celo, mordiendo y golpeándolo pobre flaco, lo, lo, alguno vio lo que pasó con el, sí. en la tele. Fue, sí, fue, fue como la de, la de Rodríguez Larreta, ¿viste? Que lo, sí. lo acuñaron. Claro, ahí no. Exactamente, los lo, lo, lo mataron. Pero también hay que re resaltar, ¿no? Que hacía 50 años que no se, no se revaluaban re los. los el tema de los impuestos en provincia y en capital federal aumentaron como el ciento sesenta por ciento en el periodo de nada más el gobierno de macri cómo puede ser que este tipo cuando no viene trae información <risa> ah, este, <risa> hoy tenía un montón de información <risa> <alto>. <risa> Yo no puedo creer es así. eso sí eso eh, conectando con la otra de las noticias que fue el tema de la, la reforma tributaria que, que se aprobó en, en provincia de buenos aires uh -huh. como decía carlos Después de muchos años se hizo una, una un reevalúo de los campos, se le subió lo que era el, el, la evaluación fiscal, no solo como ya pasó, como decía Carlos, en Capital Federal, pasó que se subió la evaluación fiscal de las casas y los departamentos. En provincia también hemos recibido muchos de nosotros eh, el, el impuesto municipal y el impuesto provincial con una nueva Carísimo. evaluación fiscal mucho más caro. Carísimo. Y sin embargo, nosotros como ciudadanos medios digamos Ilustres. Los, nos sentamos y decimos uh la puta vino más caro vamos a tener que pagar más Exactamente. en cambio los señores del campo les suben el impuesto y que dicen ah nos guardamos la producción y hacemos un paro por nueve días no pero pero también este eh, uno no no como que no quiere obtener ganancia del alquiler de su casa o de, de, de la casa donde vive, lo pagás los impuestos porque lo tiene que pagar nada más en cambio, los tipos están, al, están pagando un impuesto por algo que ellos sacan un montón de ganancias. Sí, más vale, eso no importa. El, el, el uso, si, si vos tenés un departamento que no, no vivís y si se lo al, alquilás a otra persona, también sacás dinero. Pero no importa eso. El sí. tema es que lo, que lo que sucede es que nosotros como personas, ciudadanos comunes, no, no salimos a reclamar eh, porque nos hayan aumentado los impuestos y el campo okay. podríamos hacerlo aunque podríamos hacerlo tenemos todo el derecho y lo, los señores del campo salen a decir que vamos a hacer un paro de nueve días y nos vamos a guardar toda nuestra producción no está como dice señores porque es una feudal señores <risa> <risa> <risa> por qué porque les aumentaron los impuestos uh -huh no tiene nada que ver con que haya, con que no, especulen no. por la subida no, del precio de la soja no, está, retener, no retener la, porque no les tienen que ingresar las divisas eso y nunca pasó. cambiar los dólares por pesos es, en vez de dejar la plata afuera es, esas cosas no tienen que ver no, eso nunca pasó dicen que nunca se especuló con el precio de la soja que es un, no. un mercado financiero <risa> y los que tienen dólares nunca los hicieron correr en el mercado negro ni nada por obviamente obvio, obvio Obvio. Así que bueno, es. Me van un... a dejar de comprar Hilux y van a traer Hammer. A sí, <risa> sí. O van a hacer una rastrojera de vuelta. Una... A martillo <risa> Hammer van a traer. <risa> Porque como no hay dólares y todo, no se puede comprar nada, muchachos. Es verdad, estamos muy complicados. Estamos muy complicados con eso. En breve vamos a ver si podemos tener una nota. Esto, esto es medio como los indignados de Europa que cada vez se van poniendo más fachos o no. Sí, definitivamente. Ah, oh, okay. listo. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué Carlos, por, Carlos por teléfono está acá está, está indignado me parece ah, no no no no es más tengo un montón de data tato, pero como van a hablar después del dólar no quiero tirar ningún bocadillo cosa que lo van a hablar después de ustedes <risa> aparte por ahí te molesta el bigote para hablar <risa> no, no no no no no no no estoy falso para nada estoy uh, o sea Creo que, que ahorrar en dólares tampoco es negocio y creo que tenemos como argentinos la responsabilidad de cambiar la mentalidad y pensar en pesos argentinos y dejar de pensar en dólares como lo hacen los brasileños por ejemplo. Claro. Es, que verdad. No, es verdad. Es sí, verdad. esa es una de las posturas que a mí siempre me hace, me resuenan en la cabeza. ¿no? Es, es es verdad que encima los brasileños no entienden nada de dólares. No, es verdad. No, no, no saben lo, no, que es no dólar, no sabe dólares, lo que es un dólar. No piensan en lo que es un dólar. Salvo el tipo que trabaja en la casa de cambio. Claro, claro. El resto, bueno, sí, pero. Que entiende bastante más de peso que de la sí, realidad, porque sí, el peso sí, te, lo, te dan como 35 centavos. Toma. Bueno, Toma, con esto tuyo. haces un montón ah, de cosas. Nada. Eh, <risa> claro, no, sí, es verdad, es verdad. Así que, bueno, esto ha sido el análisis de, del día de hoy. Bueno, le quiero mandar besitos. Le bueno. quiero mandar besitos. Por favor, contale como el babi, así. Los quiero dejar <risa> trabajar tranquilos, no sé qué música van a poner hoy, no, espero que... Buena música vamos a poner, no sí. se preocupe este sí, cara. No, no, bueno, si nada, esa música europea que trajo. Quiero que, que, claro. dejar ese espacio vacío y que me lo llenen de, de música basura, ¿entendés? Sí, tenemos, tenemos un montón de boy bands, vamos a poner Five, and Sync Backstreet Boys. <risa> oh, qué bueno, justo, sí. ¿te das cuenta? Vamos a poner El día el Livo, que también. No tenía Livo, que faltar. Claro. El <risa> libro y Teidat. El sí, tema de las reuniones y Maroon 5. Mar Mar <risa> Maroon 5. <risa> para Maroon 5 viene y lo peor es que tiene temas que están buenos ahí abajo. Ojo, <risa> eh, <wow. risa> le salta la pluma, le salta sí, la sí, pluma. Sí. Sí. Le gusta, bueno. le gusta. Es más, de... me dijo que ya tiene las entradas para ir a Madonna. Eh, no, no, no, <risa> no me llevo bien con esa, pero no tengo dinero. Tampoco. Bueno, por lo menos no fuiste a ver Arjona, no, que eso está bien. Verdad, bueno, verdad. bueno, son cosas que Eso sí, uno okay, okay, lo tiene, que escuchar. <risa> tiene que transitar en la vida. Bueno, señor Carlos Galiber, le mandamos un abrazo desde acá. Eh, muy grata su participación en este debate. ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, querido, un beso grande para todos y que siga el programa para adelante. Ha sido un placer y esperemos que el próximo no les pueda estar aquí nuevamente. Esta, voy a Esta con mi pie sano y sin hipertensión. Espero estar cero kilómetros, casi. Muy bien, mejorate esperemos. y mandate la cremita como siempre, como todas las noches. ¿sabes? Dale, ahí me va a Ina también. Un besito. Chao, no, Carlos. Gracias. Bueno, vamos rápidamente. Ahora pausa en You Know y ya veremos.